El Primera Día Conducción Claudio García de Rivas y Paula Dayana marrón Locución Guerrero Ventura Operación Técnica Aníbal Guerrero El primer Día Hola Paula, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Con calor, ¿no? Un poco de calor, sí No sabemos si va a llover, va a parar o qué va a pasar no, Ya uno no sabe cómo vestirse, o no. se abriga o se... Hay que salir con una camperita por las dudas, con paraguas Zafamos con el subte Hay subtes, es Hay increíble sub... Después del no. día de ayer que tuvimos que viajar Hoy tenemos subtes No sabemos por cuánto no. tiempo igual y eh, Bueno, dicen que el martes, así que el lunes va a haber el lunes va a haber, bueno. Sábado y domingo también. también. Hasta el martes vamos a tener un descanso. ¿A quién tenemos de invitada, Paula? Hoy tenemos de invitada a Alisa Gaitán, que es presidenta de la Asociación 50-60 para jubilados, pensionados y mayores de 45. 5060 es una asociación civil que desde 2004 defiende los derechos de los adultos mayores. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Claudio, buenas tardes Paula, muchas gracias por invitarme al programa. No. Espero no, poder no. satisfacer este, ampliamente todos los requerimientos de ustedes y de los oyentes que seguramente son muchos los que están siguiendo el programa. Un gusto tenerte en el primer día. Es cierto, además es muy significativo el nombre del programa, expresa mucho, ¿sí? Uh -huh. Bueno, eh... Cómo surge esta inquietud de preocuparse por las personas de 50, 60. Bueno, no es no es exacto, ¿no? Porque ya, tenemos no. Este, arriba de 45 serían Sí, eh, digo esto y no es la, la primera vez que me hacen esta pregunta, el, el nombre no es sectario, todo lo contrario, uh -huh. es un nombre de fantasía que surgió en una mesa de trabajo un día porque habíamos unos cuantos que estábamos desempleados eh, con muchas necesidades y no veíamos la luz de poder encontrar un trabajo. Entonces dijimos, bueno, si no tenemos un trabajo, porque nuestra edad nos lo limita, porque el problema pasa por ahí, ¿qué podemos empezar a reclamar? Bueno, la mayoría de nosotros ya teníamos más de 30 años de aportes, habíamos trabajado durante durante toda nuestra vida, y la crisis del 90 y la crisis del 2001 dejó a mucha gente desempleada. Entonces... Pensamos, bueno, tenemos ahí un ahorro. Un ahorro eran nuestros 30 años de aporte. Bueno, empezamos a, a pensar que tal vez este, alguna una ley que nos protegiera, que por lo menos nos permitiera una prejubilación una jubilación anticipada, y bueno, empezamos a trabajar esto medio en un borrador de trabajo, y dijimos, bueno, pero para presentarnos necesitamos llamarnos de alguna manera. Lo primero que nos surgió fue el eslogan, uh -huh. eh, viejos para trabajar, jóvenes para jubilarnos. Y a partir desde del eslogan, bueno, ¿quiénes somos los que estamos acá? Y bueno, somos... Hombres y mujeres de entre 50 y 60 Y bueno, ¿por qué no quedamos con ese nombre? Y quedamos ¿Y cuándo nació la asociación? Nació en febrero del 2004 2004, o sea eh, La asociación nace eh, un poquito a la sombra De los 10 años De los... De la, de, lo que, de la década menemista o exactamente, sea, y bueno, porque justamente lo que dije antes la eficientización ¿no? que se produjo no claro que... dejó mucha gente en la calle mucha gente. y mucha gente primero las empresas públicas no nos olvidemos que fueron todas privatizadas el, la gran masa de gente que dejó afuera, por ejemplo la privatización de ferrocarriles okay. el, el ferrocarriles era la empresa con mayor cantidad de personas, llegaban digo esto con total conocimiento porque yo fui parte de ese personal, eh, más de 90.000 personas empleaba ferrocarriles, por ejemplo. Bueno, mucha gente se fue con los retiros voluntarios, otros se fueron transferidos al Estado Nacional, como fue mi caso, eh, yo fui transferida a la AFIP, en la primera reorganización del Estado. No me voy a olvidar nunca cuando recibí en mi mesa de trabajo la notificación eh, firmada por el decreto 4590 del entonces presidente Menem. Bueno, esas son cuestiones personales, pero vienen a, a título de, de este comentario. Sí. Y bueno, habíamos quedado ahí, nacimos como dije recién en... en en febrero del 2004 y por qué nacimos en febrero del 2004. Bueno, había eh, algunas personas, entre ellas al, uno solo de aquellos que nos acompaña desde el comienzo, eh, una persona que había enviado una carta de lectores a Diario Clarín expresando las las problemáticas de encontrarse eh, sin poder trabajar porque por su edad no se podía incorporar ¿Y qué pasaba con esa gente? Escribió uno, escribió otro, escribieron varios en cartas de lectores y un periodista de Clarín, Pablo Calvo, eh, bueno, recepcionó todas esas cartas y dijo acá hay que juntar estas cartas con las caras, vamos a conocerles las caras. La gente que claro, hizo Claro, que, que, que había escrito esas cartas. este Yo no fui una de esas personas que escribió, pero sí fui una eh una de las personas que el 2 de febrero del 2004 compró el diario Clarín como todos los domingos y cuando abrí la sección economía me encontré con una foto de caras que no conocía y que estaban mmm, que las había reunido justamente este periodista en la plaza de, del Congreso para invitarlos a tomar un café y que contaran cada uno su experiencia. Bueno, Eso había ocurrido los últimos días de enero del 2004 o la mitad de enero del 2004 y la nota salía al aire el 2 de febrero del 2004. Bueno, en esa nota eh, había testimonios de algunas personas y, y entonces surgió la idea de formalizar una... una, una asociación, Concibir agruparse claro, entonces el, recuerdo muy bien que en el diario decía que este grupo se iba a juntar y esperaba a todos aquellos que tuvieran coincidencia en las problemáticas en una confitería del barrio de Congreso, más precisamente en la que está en la esquina de Entre Ríos no, ya es Callao y Rivadavia uh -huh. el miércoles siguiente ahí fue cuando usted fue y ahí fui, ahí fui, ahí encontré a mucha gente que estaba como yo, desilusionada, sin este, sin esperanza y nos contamos todos los que nos pasaba y decidimos que había que trabajar juntos. Eh, psicológicamente o emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo se siente un hombre de 50, 60, en esta imposibilidad de conseguir un trabajo? Muy mal totalmente discriminada. ¿Es diferente lo que siente un hombre que, que siente una mujer? Depende. ¿Podemos decir que los dos sienten lo y mismo? Y yo creería que por la sociedad que tenemos hoy, que las mujeres llevan adelante su hogar, a veces sin marido, la responsabilidad la eh, eh, que es la misma, y en algún caso el de la mujer es, es mayor, porque tiene que hacer de mamá y papá. Está claro eso, sí. Y en otros casos también se siente mal, porque si bien no tiene que llevar adelante la responsabilidad del hogar, se siente una carga para sus hijos, porque Ajá. casi todas las familias han, están conformadas por hijos, eh, y bueno, el hijo que ya tiene su propia vida y tiene que salir adelante con sus cosas, tiene el cargo también del padre. ¿no? Ustedes tienen eh, idea si en el resto del mundo esta problemática... ¿Cómo ¿Qué, pasa? Se, ¿qué sí. pasa? ¿Cómo se maneja? Sí, yo he estudiado un poco esto Ajá. En España y en México ah, Por sí. ejemplo, son dos lugares Totalmente distintos Eh... Bueno, depende también de, la, de de qué es lo que quieren los gobernantes llevar adelante en cada país, ¿no es cierto? Ah, el proyecto, político, el proyecto, proyecto tiene. político tiene mucho que ver con esto. España tiene una proyección importante, le da a los adultos mayores un valor eh, un valor muy, muy, muy importante. Mucho o sea, más que acá. Sí, sí. No, acá no existimos. Ah, la verdad es cierto. No, ¿No cambió nada de la etapa menemista a lo que estamos ahora? Eh, perdón, ¿en qué sentido claro, no cambió? Decís que acá no se le da un valor a lo, a lo que son es los que adultos Es que en realidad los, los, a ser, los adultos mayores se ven como viejos. ¿eh? La, la gente tiene esta, esta idea de que el adulto es una persona vieja, es una persona descartable. No es así. El adulto, si se mantiene en actividad, y si es considerado, y si, si se toma en cuenta lo que piensa, tiene sus neuronas perfectamente desarrolladas. Obviamente, habrá casos en los que las personas tienen dificultades este, físicas que no les permiten... Bueno, por eso ya son excepciones. Uh -huh. Pero cuando digo que no son tenidas en cuenta, porque, a ver, uno dice, ¿qué pasa en un centro de jubilados? En un centro de jubilados, en realidad... La gente se debe sentir bien porque se reúne con sus pares, porque juega una partida de cartas o porque toma un té o porque hacen el té canasta. Pero no es eso solamente. Me parece a mí, por mi experiencia, que lo he, tengo amigos que tienen centros de jubilado y he compartido algunos con ellos, algunas veces con ellos, el tema es darle a, la, a esa la oportunidad de tenerlos juntos, para un teo, para lo que fuere, la oportunidad de preguntarles qué necesidades tienen, qué les parece que se podría cambiar, qué hay. Ojo, no digo que sean todos, sé que hay organizaciones que trabajan por ejemplo, en darle al adulto la responsabilidad de recorrer su barrio. A ver, usted que conoce su barrio, ¿qué me cuenta de su barrio? A ver, ¿qué cosas ve que son que se posibles? Útil. Claro, sentirse. me parece que, sí, a mí me parece que eh, un poco el eje de todo esto es la palabra útil, ¿no? Uh -huh. o sea, en qué medida Porque el hombre descartable es un hombre que no es útil, que ya no es útil, parece claro. a ser una carga. Vamos a ir, es muy interesante todo esto, Paula, ¿eh? Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. No, es cómo no volver. No? El primer día Hay medios días onda latina podrá volver a escuchar nuestros programas en el diaprimero@blogspot.com. Contáctese con la producción a los teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. O escríbanos al correo electrónico elprimerdia.gmail.com P-Win Sistemas, creador del sistema 9041. Deligue la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas. Sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al 3526-1806 o al correo electrónico pewinsistemas@gmail.com.ar. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicio sobre propiedad horizontal orientando a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcio. Suscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar Nuevo en la Argentina Masaje para la relajación El drenaje linfático y el retorno venoso Ideal para el tratamiento de la columna vertebral y el estrés Sistema de 11 piedras de jade que aplican calor mientras masajían Reserve su turno llamando al teléfono 1536866321 o en Lambaré 1167 de martes a sábado de 9 a 19 horas la importancia de la epistemología convergente primer congreso nacional temático multidisciplinario durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre más información en www.e guioncense.com.ar inscripción hasta el 10 de noviembre de lunes a viernes de 14 a 20 horas en los teléfonos 4773 8741 o al 4922 5811 El primer día. Bueno, Paula. Seguimos en el segundo bloque. Estamos con Alicia Gaitán, presidenta de la Asociación 50 a 60. Eh, Alicia, estábamos hablando de eh, qué cuál era la mirada de España sobre el hombre mm. entre los 50 y 60 años. Bueno, yo decía que los valores que a veces en los gobiernos y en las políticas de Estado tienen para con las personas mayores, bueno, difieren, obviamente, cada, desde, desde todos los lados, ¿verdad? ¿Y ellos? Eh, y ellos trabajan, trabajan de otra manera, o sea, el, el valor que le dan a, a, las, a los adultos mayores es convocarlos, es, es tenerlos en cuenta, es preguntarles... Yo no, no es que esté, no digo que acá no se haga, a lo mejor en círculos muy chicos también se hace, pero esto lo tenemos que transformar a una política de Estado. Sí hay organismos, de hecho este el Ministerio de Desarrollo Social tiene un área que está a cargo de los adultos mayores. Bueno, yo la verdad que me acerqué alguna vez, hice alguna propuesta nunca fui llamada, o sea, uno dice a, a veces no puede tener en cuenta todos los lugares para ir a golpear todas las puertas. Yo creo que del estado mismo tiene que surgir esto. eh México también trabaja en México es, qué también. Hace México? Y básicamente tener en cuenta, tener presente lo que es el adulto y uh -huh. bueno, no podemos negar que hay crisis el tema laboral es un tema, la falta de empleo, eh, acá nos afecta muchísimo, en otros lados también, no no puedes conocer que es una situación general, pero bueno, cuando se toman algunas políticas para, por ejemplo, México ha tenido un, un este, unos avances muy importantes, que yo lo he planteado acá alguna vez, algún funcionario todavía no ha encontrado la respuesta, pero, por ejemplo, ellos... En distintos, bueno, di, eh, en el Distrito Federal y en distintos otros, según sea, se maneja de, diferente. Pero hacen una vez al año lo que llaman la Feria del Empleo. Ajá. Entonces, convocan a todas las empresas que tengan puestos disponibles y las ofertan. Entonces, la gente va a ¿Para, feria, todos eso, para, ¿Para todos eso o para...? Para todos. Para todos quiere decir, eh, no solo para gente no mayor, para sino so para, para la claro, juventud claro, también. Claro. Pero eh, se encontró que ha tenido una muy buena recepción en el aspecto del adulto mayor. Ajá. Porque como, a ver, tendríamos por ahí que encaminar esto para entendernos desde otro lugar. En nuestro país, todos los avisos que se publican hoy en los diarios, están absolutamente discriminando todo. Y no me refiero solamente a la edad, me refiero a la etnia, me refiero al sexo, me refiero a la distancia donde de pronto requieren que la persona que se postule para tal lugar debe vivir en determinada zona no. Acá tenemos que reformular esa parte. Primero, la persona tiene que... ...asumir que va a postular y que sus capacidades van a ser la única condición que lo pueda avalar para tomar o no. Bueno, no me quiero ir de la pregunta, pero quise hacer no, pero es este comentario. Sí, no porque eso también se aplica a la gente de 50 o 60. O sea, vos decís claro. que cuando se pone un aviso de empleo, en realidad tendría que evaluarse sus condiciones Nada más. ya se está discriminando si en hay cada... lugares creo que está prohibido eh, decir, se busca empleada y no por ejemplo empleada empleado eh, perdón, ¿dónde está prohibido? Israel por ejemplo ah bueno, bueno, ahí en bueno, o sea, mi comentario, cuando hablé de México y introduje esto otro de acá que después mm. quiero cerrar esa idea para que no quede flotando porque ahí sí. hay, hay un proyecto dando vuelta bueno Cuando digo esto, este en México, para ir expresamente otra vez al tema, ellos hacen la convocatoria totalmente abierta, o sea, sí como vos dijiste Paula, pueden ser los jóvenes, pueden ser los adultos, pero entonces la gente ya va a esos lugares sabiendo que si tiene habilidad para determinada para ocupar determinado puesto, bueno, encontrará un lugar. Acá Eso no se hace, yo lo comenté alguna vez si sí se hace o si sí se hizo en los jóvenes y creo que en el otro kraus tengo un, un vago reflejo de que alguna cosa parecida se hizo feria de trabajo para que los jóvenes encontraran su puesto, pero digo, si hay hoy este posibilidades con las grandes empresas o con las pymes o con lo que fuere y se hacen tantos encuentros, ¿por qué no formalizar una feria del empleo, donde se convoque todo, y bueno, el que tenga la posibilidad de concursar, por, por ponerle un, un no. título a esto, ¿no?, este para determinado trabajo lo hará, y, y si no será una apertura, un intercambio, un generar redes, en fin. Una o al menos generación. darle la posibilidad. Digamos. O darle la posibilidad. Y, y quiero, si me permitís, Claudia, sí, hacer sí. el comentario, porque esto creo que es muy importante. Cuando yo me referí recién al tema de la discriminación, y vos muy bien expresaste que en otros países. Nosotros vinimos reclamando esto desde hace muchísimo tiempo. Más de tres años, casi tres años, diría O sea, yo. que no se discrimine ni por que género, no ni por bueno, edad, nosotros, ni por distancia. Exacto, hicimos llegar este comentario al Ministerio de Trabajo, hicimos llegar este comentario al INADI, hicimos llegar un anteproyecto a algún diputado. Bueno, esto no no no, no se movía, hasta que durante todo el año 2008, perdona esto le tengo que agregar también las denuncias personales. Si cualquiera de nosotros va a un, a, a un puesto de trabajo que se postula y lo discriminan tiene la posibilidad de ir al instituto al INADI que para eso está y presentar su propio reclamo. Bueno, parece que muchos fueron los los reclamos de, de terceros que recibió sumado a nuestra nuestro a su, a su eh nuestro, su claro, nuestra inquietud que se generó una investigación una investigación que llevó adelante el instituto durante todo el 2008, donde se relevaron más de 3.600 avisos de diarios ah, donde ¿sí? estaban justamente expuestas todas estas cosas la discriminación por la edad por el sexo por la etnia por un, mo un montón de circunstancias emitieron, ya un dictamen, emitieron una recomendación emitieron ah. una recomendación porque el, el instituto digamos promueve esta no puede ir no puede exceder su nivel digamos eh, claro efectivamente entonces emitieron una resolución una recomendación perdón con el texto de un anteproyecto que fue girado al Ministerio de Trabajo para elaborar desde allí una ley donde justamente penalice, y uno no quiere llegar de pronto a esta palabra, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay que poner en práctica todo esto, donde penalice a aquellas empresas que no cumplan con el requisito de poner simplemente ¿No es cierto? ¿Para qué está...? O sea, el cargo que se necesita y no qué tipo de más. persona Si es gorda, flaca, rubia, morocha edad? todo eso. Sí. Bueno. Mayor, ese proyecto eh, se está trabajando en el Ministerio de Trabajo. Yo he tenido varias reuniones con funcionarios del Ministerio. ¿Es proyecto de ley o todavía no, no? No, no lo es y creo que no lo va a ser. Creo ah, porque, que va a haber una circunstancia. Dijeron... No, no, no, no es porque no estén de acuerdo, todo lo contrario. Es porque quieren buscar una algo más abreviado un proyecto de ley para que no se discuta en el Congreso. Ah, eh, algo así como, como un decreto. Como una especie de decreto sí, o sí, resolución. Sí, sí. Están trabajando y mucho. ¿Podría ser una resolución del mismo Ministerio de Trabajo? Yo entiendo que debe, ser un, ah, debe entiendo, ser un decreto. Yo entiendo que debe ser ah, un decreto. Entiendo. Yo he tenido una unas reuniones hace poco y me han comentado que está muy avanzado el tema y que quizás lo implementen dentro de otros, de otros temas que también tengan para reglamentar, valdala el cambio, ¿no? Pero pero bueno, que esto tiene eh, muy buen... Muy buena... está teniendo sí, un buen impulso. Sí, sí, muy buen impulso, muy buen impulso, y con esto de que, obviamente, el INADI como instituto tan responsable de todos estos temas lo ha promovido, por lo que conté antes, bueno, también tiene... ¿Cómo es la relación entre la asociación 50-60 a 60 y el INADI en este sentido? Muy ¿Ustedes buena. se sienten respaldados sí, con el INADI? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Realizan sí. actividades con ellos? Eh, todavía no la digamos que las tenemos previstas, pero no están todavía en ejecución porque hemos sido ganadores del, del concurso de ayuda a las organizaciones que participan promueve el INADI anualmente, un programa de trabajo que nosotros hemos presentado y lo concursamos en el año 2008, pero bueno, estas cuestiones burocráticas Burocrática. que a veces van trascendiendo de año en año, los premiados fueron 14 organizaciones, dos de la capital, entre ellas la nuestra, y el programa eh, prevé eh, que el INADI nos eh, auspicia y nos ayuda en... Eh, para justamente concientizar a las empresas, a los empresarios, de estas necesidades que tienen los adultos mayores de sentirse útil en todos los puestos de trabajo. Vamos a llevar adelante pequeñas charlas, sacaremos algún folleto ilustrativo. Bueno, eh, esto la verdad que es un paso muy adelante porque nos permite el vínculo, ¿no? Uh -huh. con Y además que el propio instituto esté de alguna manera esto nos da a nosotros una legitimidad importante Bueno, vamos a un corte y después seguimos bueno, hablando seguimos que hay hablando muchos temas para esta. para conversar El primer día AM1010 Onda Latina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 Ahora puedes estudiar Psicología Social y Programación Neurolingüística, también a distancia por Internet. se si otorgan becas para casos especiales, más información en www.e www.eguomediosensi.com.ar Consultas al Departamento Académico de lunes a viernes de 14 a 20 horas,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 El primer día Bueno, seguimos en el primer día con Alicia Gaitán de la Asociación 5060 60 Alicia, eh, estábamos charlando con vos que en el 2004, a partir de esta, eh, digamos, un poco de la necesidad, eh, inclusive personal tuya y de la necesidad de un montón de gente de estas edades, de más de 45 años y de la iniciativa de este periodista de Clarín, se empieza a configurar lo que después terminó siendo asociación 50 a 60. Eh, ¿Qué sucede después de eso? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué actividades toman? ¿Por dónde ustedes van conviando? Bueno, sucede que ese día que nos juntamos todos y ahí sí nos empezamos a conocer un poco más, planteamos formalmente la idea de presentar un proyecto que en un principio había sido pensado bajo iniciativa popular, después nos dimos cuenta que conseguir firmas tan rápidamente no iba a Era ser posible, difícil. pero sí que trabajamos con eso. Bueno, empezamos a visitar los despachos de todos los diputados expresándoles la problemática que teníamos. Y, y eso se fue gestando casi sin darnos cuenta. La verdad que eh, tuvimos un muy buen recibimiento por parte de diputados, tanto oficialistas como opositores, y se generó un consenso bastante interesante. Y después de el, la propuesta de que nosotros elaboramos muy rudimentariamente, porque no teníamos los conocimientos para, para expresarlo en proyecto, los asesores de algunos diputados, bueno... Tomaron esto y lo empezaron a trabajar. Las primeras... No propuestas eran nuestras por supuesto no las primeras propuestas nuestras eran que se tuviera en cuenta toda aquella persona que ya tuviera 30 años de aportes no importaba la edad que tuviera Ajá. obviamente tenía que tener más de 48 en adelante pero pues, si no no daban ¿Sí? los tiempos no claro. bueno eso pareció este muy poco tiempo po, muy, muy corta edad pero nosotros decíamos bueno pero si no tienen no tienen jubilación que tengan trabajo y entonces que sí, si de las ¿no? dos cosas una solución tiene, una solución tiene que a ver, bueno, todo esto eh, estuvo durante varios meses del 2004, entre marzo, que se presentó el primer proyecto, y el tratamiento definitivo, que fue, esto fue entre agosto, septiembre y el final del año, pasó todo esto. Para resumirlo rápidamente, lo único que podría decir que van a ser cinco años, eh, ahora, próximamente, donde se sancionó la ley 25.994, que permitió la jubilación anticipada a todas aquellas personas que tuvieran 30 años de aportes, 55 años de edad como piso a las mujeres y 60 a los hombres. Esa ley que se reglamentó en forma enero del 2005, tenía una vigencia de dos años, o sea, hasta enero del 2007, con la posibilidad de una prórroga eh, hasta eh, enero, a ver, creo que me perdí con las fechas, perdón, se sancionó, en diciembre del 2004, se reglamentó en enero del 2005, tuvo una vigencia de dos años hasta enero del 2007, eh, es así, con la posibilidad de dos años más. O la, sea, hasta enero del 2009. Del 2009. El Poder, Ejecutivo, claro, el Poder Ejecutivo, que tenía la posibilidad de la prórroga de los dos años subsiguientes, lo prórroga solamente por tres meses. Por lo tanto, desde enero, de, de enero, de enero pasó a abril. Y el 30 de abril del 2005, lamentablemente, esta ley murió. O sea, no es que se derogó, murió por su propio peso, porque la porque finalización... Porque tenía, tenía caducidad. Tenía caducidad, efectivamente. Bueno, nosotros no nos quedamos cruzados. O sea que ¿Por ¿por esto, esto tiene, perdón Paula, esto tiene una tiene un, un, un, un contacto directo con la realidad, o sea, esa gente por lo que me imagino dejó de cubrir, dejó de cobrar esa jubilación. No, no es así. A no, ver, no, no. En realidad no dejó de cobrar. Los que pudieron hacer su presentación y solicitud de beneficio antes jubilados? de esa fecha sí eh, percibieron la jubilación anticipada cuando cumplieron la edad requerida por la Ley de Jubilaciones que es 60 años las mujeres y 65 los hombres, pasaron a cobrar el total de su jubilación. Ajá. Nunca se pierde lo que ya se tiene, es un derecho adquirido. Hombre. Lo que no pudieron, cuando yo digo venció, incorporarse, gente, incorporarse nueva. gente nueva. Es decir, gente, por ejemplo, que esta ley terminó el 30 de abril de do, del 2005, había mucha gente que el 1 de mayo cumplía 60 años, por ejemplo, y tenía sus 30 años. Y pico años de aportes. Esa gente es la que quedó en el bache, ah. la que no pudo recomponer nada, porque de hecho el tema laboral tampoco se dio, porque ah. por lo que hablábamos antes, la discriminación laboral por edad no les ha permitido la incorporación en ningún lugar. Si me permitís, creo que es un buen momento para decir la otra parte, que tiene que ver con que nosotros empezamos a trabajar esto como organización desde antes de la prórroga. Eh, ya viendo cómo se venían los tiempos, dijimos, bueno, si no hay prórroga, que haya un nuevo proyecto. Correcto. Y así ocurrió. Hubieron dos proyectos, uno en el presentado en el 2007 por la diputada María América González y otro presentado en el 2008 por la diputada eh, Olga Edith Llanos. Aunque suene extraño lo que voy a decir, estos dos proyectos recién empezaron a tratarse en la Cámara hace tres meses. Porque durante todo el 2007 se ocuparon de otras cosas, ni hablar lo que fue en el 2008 con la problemática previsional, se trató la ley de movilidad y se trató el traspaso de las AFJP, o sea que eso era como la vedette ¿eh? de todo lo que podía tratarse, se entendió que esta otra parte quedaba rezagada, porque bueno... ¿Y en qué consisten estos dos proyectos? Estos dos proyectos consisten en la misma metodología que tenía la ley sancionada en su momento, que era acceder a una jubilación anticipada a las mujeres que, que tengan 55 o más años y a los hombres de 60 o más años, cobrando... El 50%... Digamos, después, es el 50% Es el 50% de la, de la jubilación. Definitiva. Definitiva. ¿Y por qué en ese momento le pusieron caducidad a esa ley? Bueno, ¿Cuál fue porque, el argumento? Porque se entendió que el problema laboral eh, había empezado a resolverse. Porque hay un párrafo, que ahora no lo recuerdo exactamente, que dice el artículo de la ley, dice que cuando las circunstancias lo permitan esto no va, porque se entendía que era una situación eh, de momento, uh -huh. de momento que se siguió Pero manteniendo porque el tema de la falta de empleo es una constante, ¿no? no lo resolvió aquello otro. Yo lo único que puedo agregar a todo este relato es que, bueno, tuvimos la posibilidad del tratamiento en estos últimos tres meses, estamos justamente en un momento crucial para volver a resolver esto. ¿Por qué? Porque la comisión de previsión, los asesores de la comisión de previsión de, de la Cámara Baja, le han dado la aprobación a esto, faltaría la firma de los diputados. Pero no se resuelve solo con la firma de la comisión de previsión. Bueno, los proyectos entran a la Cámara, tienen sus giros a la comisión de acuerdo al contenido del proyecto. Acá estamos hablando de un tema previsional, pero que está estrictamente ligado con lo presupuestario. Entonces la comisión de presupuesto también se tiene que expedir. Entonces lo tiene que firmar de conformidad esta comisión de previsión y también la comisión de presupuesto. Y ahí no termina el tema. Después tiene que tratarlo la sesión plenaria y hoy es 6 de noviembre. El el 20 de noviembre terminan las reuniones de comisión. El 10 de diciembre ingresa la nueva Cámara. Si esto no se resuelve en estos próximos 10 días, esto no habrá servido de nada. Entonces no solo esperamos dos porque años... volver a representar el proyecto, claro. caduca caducaría. El proyecto en realidad... Caduca, si no es tratado como en este caso que fue tratado ...y que tendría firma de dictamen... ...si no es tratado tiene dos años de vigencia legislativa... Correcto. ...en realidad cualquiera de ambos proyectos... ...inclusive el del, del 2007... ...fue reeditado por el propio diputado... ...por lo tanto tiene plena vigencia... ...pero si se firma el dictamen... ...el dictamen es lo que cae... ...entonces el año que viene hay que empezar de nuevo... ...cayó el dictamen, cayó ...otra proyecto, vez pasa por comisiones... Claro, sí, ...otra, vez, otra vez, vez se vuelve a discutir... ...y acá estamos hablando de un universo tan pequeño... ...porque si en aquel momento... Cuando... ¿Cuántos beneficiarios este, podría haber para esta...? Para Yo no me atrevería a poner un número, pero voy a dar una pauta de lo que fue en su momento. Si en su momento, con toda la furia, ¿eh? porque fue una, un, una, una cantidad un momento, de gente tremenda sí, que hubo, muy, muy se dramático. incorporaron 500.000 jubilados por jubilación anticipada, voy a hacer la aclaración, porque... Quizás esto mueva que algunos me digan, pero si hubo 2 eh, casi 3 millones y pico más de personas jubiladas. Sí. En realidad, pero no, el padrón, esta... pero no dentro de esta ley. Lo que engrosó mucho el padrón de jubilados es la ley 24476, famosa llamada Ley de amas de casa, donde entraron a jubilarse por más que diga de amas de casa, varones y mujeres que tenían la edad para jubilarse, que no tenían los aportes y se incorporaron a la moratoria, pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando de los que realmente estaban dentro de la posibilidad de jubilarse con la anticipada. Entonces hoy, Claudio, ¿cuántos pueden quedar? No sé, 10.000, 20.000, Pero no podemos hablar de un número tal como aquel entonces en el presupuesto Va a decir que de todos modos los números se checaron de gente Muchísimo. que sí sí porque hubo gente que llegó a la edad Entonces ya entró directamente pero en la jubilación. Pero nuevo. nuevos a, lo, sí, a, a los por 50 o 60? Sí, por supuesto que se van pero a partir de esta base. Los que estuvieron esperando, muchos que estuvieron esperando, llegaron a la, a la edad de la jubilación ordinaria. Ah, Entonces eso okay. ya los tenés incorporados de movida. ¿eh? Estamos hablando de aquellos otros que se quedaron en la nada. Okay. Y no sé, no, no pueden ser muchos. En realidad no pueden ser mucho Confío en que no sean mucho porque si se está promoviendo, como uno escucha decir, la apertura laboral, bueno, los que tienen trabajo, tienen trabajo. No tienen por qué estar en esta situación. Hay una condición que sí, por supuesto, esto no es para que, bueno, ahora yo estoy trabajando, renuncio y me voy a cobrar la jubilación anticipada. No, no es así tengo que tener un desempleo desde algún momento la ley de aquel momento establecía un año hacia atrás de desempleo porque si no, tampoco es lógico no es lógico ni para los que se podrían perjudicar, porque algún pícaro, ¿eh? que los empresarios la saben bien, puede decir bueno, no importa, este se queda sin trabajo, total, ahora cobra la jubilación no, no es tan así tenemos que cubrir esa parte también ¿no? correcto Bueno, Paula, es un tema, ¿Un tema? que más tarde o más tarde suma... todos, todos vamos a llegar. Sí, y este. se le suma lo que veníamos hablando después, ¿no? ¿Qué pasa es cuando la persona se jubila? Claro. Ah, cuando se jubila. Pero eso lo vamos a dejar para después de un breve corto Bueno. El primer día... M1010 Onda Latina Podrá volver a escuchar Nuestros programas en Eldiaprimero Arroba Blogspot.com Contáctese con la producción A los teléfonos 4372 2841 Y 4372 3061 O escríbanos al correo electrónico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 El primer día Bueno, estamos en el último bloque del primer día Hablando con Alicia Gaitán la verdad que muchos temas, ¿no? Muchos temas y muy interesantes Y sobre una población que... Tal vez la gente joven luchando por trabajo, peleando por sus derechos Como que tienen otra fuerza, tienen... Uno supone que la gente ya que en realidad está esperando una jubilación o que ha tenido toda una vida de trabajo, que de alguna manera siente que se merece ciertas consideraciones y como que sale a pelear con, con algún punto de menos, ¿no? Sí. Un poco a lo mejor este no no con no con este toda la fuerza que, que tiene a lo mejor gente más más joven. Yo te quería preguntar Alicia, eh en general los jubilados se quejan del monto de las jubilaciones sí, sí. Y este monto es la mitad de una jubilación sí. ¿Qué dice la gente cuando lo recibe el monto? ¿Le es suficiente? ¿Le es bueno, suficiente? Ah, voy, la verdad que es muy oportuna la pregunta Porque voy a hacer la aclaración eh, Hoy la jubilación mínima está creo que en bolsillo 820, 830 uh -huh. pesos Cuando hablamos del 50% ...de la jubilación... ...estaríamos diciendo la mitad de 830... ...es lo que uno imagina sin claro. conocer... ...pero hay un tema que... ...por eso te digo que me has preguntado algo muy interesante... Mm -hmm. ...que muy poca gente lo sabe... ...tratándose de este caso especial de la jubilación... ...de la jubilación anticipada... ...estamos hablando... Mm -hmm. ...hay una reglamentación interna de ANSES... ...que dice... ...que ningún jubilado ni pensionado... ...puede cobrar en su haber... ...menos que lo que establece el haber mínimo... Ah. ...con lo cual... Con lo cual estoy diciendo que mucha gente que puede ser beneficiaria de la jubilación anticipada no va a recibir el 50% del haber mínimo, sino que como mínimo, valga la redundancia, va a recibir el haber mínimo. Esto también... que serían esos 800 que, ser, que serían esos 800 pesos, que tampoco implica que cuando llegue a la edad de la jubilación ordinaria esté cobrando el 100% de 800, no, va a no. estar cobrando el 100 de lo que debió haber sido su jubilación. Y un ejemplo claro, si la jubilación de esa persona que va a percibir la anticipada, si la jubilación normal fueran mil pesos, lo digo así con números redondos para que quede claro, y teóricamente debería estar recibiendo el 50%, podría estar cobrando 500, no, no, va a cobrar 830. Cuando llegue a la edad, suponete que fuera ahora de inmediato, sin considerar los supuestos aumentos que pueda tener en dos o tres años, que en dos meses alcance sus 60 años las mujeres. Entonces me dice, ¿y yo voy a estar cobrando 1.600 pesos? No, usted va a estar cobrando 1.000 porque su jubilación era mil. ¿Se entendió esto? Sí. Lo que pasa que como la mayoría de la gente que ingresa a la jubilación, o por lo menos que ingresó y que confiamos si la ley vuelve a salir, ingrese, en la jubilación anticipada, tarda como mínimo tres años en alcanzar la edad, el valor de su jubilación subió, pero subió por la movilidad, o por el aumento que el, el Gobierno Nacional determine por decreto. Entonces la gente se olvida de cuánto fue su haber inicial. Como su haber crece, dice, ¡ay, fantástico! Yo cuando llegue a tal edad, igual nada alcanza, Claudio. Convengamos que si partimos de la base de lo que es el haber mínimo y de todo lo demás, al jubilado hoy no le alcanza. Pero bueno, esto yo lo quiero dejar bien Pero establecido. Bueno, eh... Supongo que también hay una diferencia entre entre eso y y lo que había antes, o sea, nada. Sí, uno tampoco puede ser dejar de lado que la jubilación se mejoró si uno piensa que hace apenas 4 o 5 años atrás la jubilación estaba en 150 es? pesos bueno, ¿no? Pla, eh, eh, bueno, pidiendo los 400 pesos bueno, ¿eh? Cuando vos preguntabas recién los reclamos y cómo, cómo a veces los jubilados se bajonean ese que me acabas de decir es un ejemplo de lo que miércoles a miércoles se viene viendo del grupo de jubilados que permanecen estoicamente bajo la lluvia abajo el sol, siempre reclamando y siempre persistiendo, porque Norma Plath fue una de sus impulsoras, bueno... Pero hay muchos jubilados Hay muchos, hay muchos el... que luchan, lo que pasa es que hoy los métodos han cambiado, Norma Plath fue una gestora de, un, de una época distinta, de una modalidad distinta, acuérdense, cuando se encadenó, hoy... La computadora, el teléfono, los videos, eh, no las notas, permiten otro acercamiento, otra forma de reclamar. No digo que aquello esté mal, no. ¿eh? es son, meto son metodologías distintas. No. Eh, bueno, Eso, no sé si... Se hizo conocer a Norma Plata sí. cuando, no sé si se acuerda, cuando Cavallo lloró. Cavallo lo sí. hizo llorar Le a Cavallo que su mamá también era jubilada, pero no sí. dijo cuánto ganaba. No, se sí. lo reservó, es. ese acabado. dato no le iba a dar. Ese sí. dato no lo dio, ¿no? Este, ¿qué, así brevemente, porque ya como que se nos va un poquito acabando el tiempo, ¿qué, qué proyectos tienen a futuro? Y bueno, nosotros siempre estamos trabajando con mucha esperanza para todo. Eh, también, esto que voy a decir no es de ahora, eh. ya ya vino hablándose hace mucho tiempo, hay, una, hay un proyecto que no es de nuestra autoría, pero que sí lo hemos apoyado y hemos conversado con los funcionarios del Ministerio de Trabajo, hay un área... ...que se llama Coordinación de Teletrabajo. El teletrabajo es un, algo que la mayoría de la gente lo tiene mal visto porque no está reglamentado como Andrés trabajo el en trabajo relación en casa, de dependencia, ¿no? claro. El trabajo en casa, el trabajo en usando casa usando la computadora como eso, exactamente. Lo que pasa es que se vendió mal el teletrabajo, porque se usó por los pícaros de siempre que le prometen a la gente que si hace determinado trabajo va a cobrar cuando millones. en comisión y qué sé yo. Bueno, el Ministerio de Trabajo lo planteó como re, eh, trabajo re, en relación de dependencia. Lo reguló. Lo enmarcó. Sí, lo enmarcó. Le dio el marco jurídico. Y se se sí. y ustedes qué, o sea, ¿cuál es Está trabajando ese proyecto? Está en el Senado, y no no no está todavía. ¿Y, y ¿cuál sería el el o sea, ¿cuál es el objetivo enmarcarlo jurídicamente? Sí, por supuesto. ¿Y, y que, habría algún otro objetivo? El, el objetivo es que se generen puestos de trabajo, justamente, Ajá, justamente trabajo? porque la flexibilidad, además el, el Ministerio lo plantea también como por parte del Ministerio como una ayuda al trabajador, es decir, para decirlo rápido y que se entienda, si un trabajador que ya se han incorporado a la capacitación eh, ciento y pico de personas en el mes pasado, que los van a capacitar, para tienen que cumplir cinco meses de capacitación, cumplido ese plazo, quedarían inscriptos después para que las empresas que habiliten el teletrabajo rescaten ese trabajador desde ahí. Bueno, si se pauta X monto por su tarea la remuneración, el, el Ministerio de Trabajo va a pagarle independientemente de lo que el trabajador acuerde con su empleador una suma de 500 pesos que va a ser depositada en una cuenta del trabajador. Olvidemos no de la empresa. Si la empresa pactó con el trabajador... 850 pesos. Por decir un número cualquiera, el Ministerio de Trabajo le va a estar pagando 500 más. Eh, ¿eh? Es una manera de subsidiar el es que de man... trabajo y, y fomentarlo. Y, ¿no? y esto es el comienzo, porque después tienen otras formas de ayuda también a la empresa para que justamente se vaya este entusiasmando en tomar... ¿Esto este... se está tratando en este momento? Estas son dos cosas distintas, pablo Una cosa es el proyecto que va a tener el marco, como dice Claudio, reglamentado quizás por las convenciones colectivas de trabajo y cada cada, cada rubro en especial ah, y es lo del, lo del teletrabajo la capacitación del teletrabajo sí ya comenzó se hicieron varias reuniones y este a los que nosotros por suerte tuvimos acceso y ciento y pico de trabajadores posibles traba, tele, posibles teletrabajadores ya empezaron a capacitarse y tienen cinco meses para la capacitación y en marzo se abre una nueva convocatoria de personas que quieran, este, por supuesto, tienen que estar desempleados, ¿no? Correcto. Y Alicia, decime, para informarte para informarse de estos temas sobre el tema del teletrabajo, sobre uh -huh. otros temas que este, tienen que ver con la gente de 50 a 60 años. Eh, ¿dónde se pueden comunicar en con nosotros? En nuestro la sitio web, en nuestro sitio es, web. ¿Cuál es la dirección? www asociacion50a60.org.ar 5060 con números, ¿no? Y con la a intermedia. Ahí hay un formulario de consultas Eh, pueden preguntarnos todo lo que quieran y aclaro que lo, las preguntas que tengan que ver con el tema previsional, exclusivamente profesional y que exceden a nuestro asesoramiento, que no es un asesoramiento sino es un acompañamiento a la información, bueno, si nosotros podemos los derivamos con profesionales y si no... Los ayudamos a que resuelvan las cosas. Bueno, con todo bueno. gusto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Galeca, la verdad. La gracias muchas gracias no, por, no, por La verdad que me sentí, me sentí como en casa. Bueno. Muy bien. Bueno, muy contenta gracias. de estar en este lugar, ¿eh? Nos alegramos mucho. Bueno, Paula. Se nos acabó el programa. Nos se nos fue. acabó el programa. Nos dejamos en viene. muy buena compañía con Linda Máxima y después hablemos, hablemos del de consorcio. consorcio con muchas novedades, ¿no? Muchas ah. novedades. Que ayer se aprobó una ley sustancial para los consorcios. Así que escuchen a Jorge y a Diana y a, y a Claudio. Gracias, eh buenas tardes, bueno. Buen fin de semana para ti. Gracias. El primer día podrá volver a escuchar muchos programas en eldiaprimero@blogspot.com. Condujeron Claudio García de Rivas y Paula Dayana Marrón en la locución Guillermo Ventura Operación Técnica Arriba el guerrero el primer día